Estamos en la edición de jueves 9 de enero del 2020 Y ya sabes que Euskal Música está en las redes sociales Está en Facebook y en Twitter En facebook.com barra Euskal Música Barrio Zari Ratia Y en twitter.com barra Euskal Música FM Ahí además de poder escuchar el programa Euskal Música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 vocalista de sea mais en el programa de hoy busca música en nosotros vamos a poder escuchar El nuevo trabajo de estudio para zaavi aburuzaga también escucharemos a mag musel o por ejemplo a Keu Akirechea con el nuevo álbum ura etapaquea y antes de comenzar A disfrutar una nueva edición del programa Euskal Música, comentarte que la banda de heavy metal Asgard ha puesto fin al silencio tras 13 años. El grupo Donostierra volverá a los escenarios este verano con el quinteto renovado. A los miembros originales Asierenville, Ander Cañas y Unai Zavala se le suman ahora Mikkel Yard Salvajo y Echaun Urquizu a la batería ambos músicos de la banda y Lodz. Pero no es esta la única novedad, el Quinteto también ha empezado a componer nuevas canciones. Así que Envili, Cañas y Zabala remarcan lo especial que ha sido volver a poner el grupo en marcha tras el parón de más de una década, tras el parón de 13 años. En breve, en breve, la banda desvelará los detalles de sus planes para el 2020. Así que Euskal Música estará atento a esos nuevos planes y por supuesto a ese nuevo trabajo de estudio de la banda Asgard. Noticia interesante, noticia importante la vuelta de esta formación metalera asgar después de 13 años. Dicho esto, vamos a comenzar la edición de hoy de Ushkal Música y lo vamos a hacer con África Viván, que ha estado viajando por el mundo durante estos años cantando en otros proyectos en un circuito internacional. Desde que sacó su primer disco en chun ha estado moviéndose entre estilos como electrónica y soul. Y esto es exactamente lo que nos ofrece en este nuevo trabajo de estudio. Música con trazos de soul y canciones con ritmos típicos de de pista de baile, como el tema Aicha Kiake. Nos quedamos con este nuevo trabajo discográfico de África Vibank, del álbum Nómada, te extraemos los temas, Begira y Suan. Then But I De los temas extraídos de lo que es el nuevo trabajo discográfico para África bidang Una mujer que ha estado viajando por el mundo Y que desde que sacó su primer disco Enchun ha estado moviéndose en esos ritmos Como la el, electrónica y el soul Y ahora nos quedamos con el trikitilari Xavi Aburrusaga que comenzó su andadura discográfica en 2009 En 2019 su quinto disco lo titula como Bost Y es que la afición a la triquetrisa se contagió desde su primer contacto con el triquetilari Rufino Arrola. Tiene facilidad creativa y destreza para preparar sus discos con cierta perfección. Las aportaciones de músicos y colaboradores en este nuevo trabajo, Bost, son variadas y numerosas. Como por ejemplo, Ives Lambert, Jorge Arribas y Diego Galaz, Anxo Lorenzo, Tanshu Geiras, Calumne Stewart o Argibel Euba. Son varios de los colaboradores, varias de las aportaciones de los músicos que colaboran en este nuevo trabajo discográfico Xavi Aburruzaga, el álbum Boss de El Textraemos, los temas Issei y Bilbao Larrobla Ahí está el regreso del triquitilari Xabi Oburrusaga que comenzó su nódula discográfica en 2009 y ahora, en 2019, llega con su quinto disco, titulado Bost. Ahí estaban los demás Issei y Bilbao La Robla. Y seguimos con un estilo así particular. Si escuchábamos la triquitrisa de Xabi Oburrusaga, ahora nos quedamos con... Con el último trabajo de Keu Aguirrechea, que es un precioso viaje que te lleva del sofá de casa al mundo, del dulce del sonido al amargo de la realidad, al lugar donde las letras cantadas desde, desde sus entrañas rozarán las tuyas y un estilo del Honda Rutar, donde sus melodías son pequeños regalos para los sentidos. El álbum, hay que decir, que contiene ocho canciones con colaboraciones como, por ejemplo, las de Izaskun muruaga o Gotzon Barandirán y también Joseba Irasoki. Esas son las colaboraciones que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico para Keu Aguirrechea. El álbum Oura etabaquea, lo que vamos a escuchar, los temas Inores en Erria y Videa. Balen metala edo he do rescobala olio belzala textura y una y gotea diruaren zarata y chile gotea Zerda baliotua da Kalasnikofa edo eguzki horia Kaskoa zula ala koloren niria Zerda baliotua zure egoaldean Zerda baliotua zaidazu zudan Ederrak diran ire Quis te gustan, ta hora en lais, vignore san. El negocio oza he do bi biguna a la col gotea. Iuaren zarata, isilik egotea, baliotzua da. Eguzkiak begiratzean, egin ninduen beltzaran. Munduaren indiferentziak, biakatu inorezan. Zalatu ezazu Uio egin du Bezertuan berbeka dina Balio dut, balio dut Putzu arean Bezertu eta noazia Ez nauzu ikusten Nice sernina, nice signores. Uh uh uh uh uh uh down mundo warren indefiniteancia vi begiran ignore san ezazu azu Buzkia parez ez inerre para lai noei hey. Uoldea da kartzaten lai nobeltzoi Aizea hey. bizkarrez lagunduaz pauzoi hey. Tan aia zerre para bide ertzekoa Iakin gabe parean biurgun ebadeu Edo bidea bertan okertzen note da Dezberdin da urruretik gauzek nola diruditeu Ta parella heltzea berez nola direu ara di sua la da in ferroo les le quetane verena putu en artean esin repara sulu ei sangordi tigora hartzean duten norie Oraño se aparecerá guineo sin egiteko bide Pulsagit covid de erdicoarie Oraño se ha esta vi orguna del Bicicleta viene Gaitasunik behaldean, Gosteko ornon bai dauden, Larri aldietarako, Barne jenduleku eita ikasgaiet, Ezin ez jaztu euren nitzes, Nurra ikutzean, Gertatik askarra bortzatzeko, the ko te go diren go dire la ria vietada co barneje el dulce tu eita ikas gallecas gallecas enseñas euren eun danites vería usted ya usted etika casca alzate co taika cas gallecas Beriz ja ustea, ja ustea, retikaskarr Euskal musika tamien en las redes sociales.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 Sigues sí en el programa Oscar Música, sigues sí en la edición de este jueves 9 de enero del 2020, escuchamos a Fika Vivang, a Xabi Aburrusaga y a Kiu Aguirrechea, y ahora nos quedamos con Mad Moiselle, ya que allá por el año 2008 hacía sus primeros eh, pinitos junto a Novata, y tan solo un año después ya entregarían su álbum. Boom Club Teachers, su primer disco de estudio En aquel momento Ella se dedicaba únicamente a los arreglos Con el sintetizador En 2010 su publicó Su álbum en solitario Olala oh Con el que ha teloneado a DJ Premier Capleton, La Mala Rodríguez O Dub Inc. Dos años más tarde Fue el año en el que publicó Bamba Ácida, trabajo con el que adquirió el nombre de la reina del Dancehall. En 2017 llegó One Shots para dar paso a su último trabajo de estudio, que incluye 10 canciones cada una de ellas con su vídeo de un plano secuencial. Desde entonces, Mademoiselle se ha labrado un más que merecido nombre teloneando a diversos artistas como The Wallers, Shilza, Alborois, Daddy Freddy o Morado. ¡Nos quedamos con ella! ¡Nos quedamos! con Mad Musael del álbum Voilà. Nos quedamos con los temas Ahora entiendo y Quiéreté. Hubo un tiempo que fuiste mi canción favorita, pero ahora no te quiero ni escuchar. Hubo un que fuiste mi canción favorita. Sale de mi cabeza ya. Ya. Ya. mi cabeza ya. ya, ya. Entender. Ahora entiendo que te quise mucho sin querer. Ahora entiendo que aunque te vayas vas a volver. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo que todo no se puede entender. Ahora entiendo que te quise mucho sin querer. Ahora entiendo que aunque te vayas vas a volver. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ay, ay. Hay que ser star y parecer verbo to be No me interesan tus dramas de novela de TV Cuando yo sí quería, tú no llegaste, ya me fui Eras mi debilidad y solo eres baladín No, no, no, no, no, no, no pienso darte play ni una vez más El vinilo está rayado ya de tanto pula Te escucho por pena, sé que no sonarás Final salta la aguja y se pierde el compás uh, um, tiempo que fuiste mi canción favorita Pero ahora no te quiero ni escuchar Hugo uh, Eta es mi canción favorita Salda en mi cabeza Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Salda en mi cabeza Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Salda en mi cabeza ya yeah. Ahora entiendo que todo no se puede entender Ahora entiendo que te quise mucho sin querer Ahora entiendo que aunque te vayas vas a volver Ahora entiendo, ahora entiendo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 El capullo es capullo, aunque empieza a florecer queda da igual lo que me digan, soy deber para creer Sé que el tiempo me aleja de lo que no me hace crecer Tú eres canción fácil de esas, tolgo una vez y me la sé Me la sé, me la sé, me la sé, me la sé, Esa ya me la sé, me la sé, me la sé, me la sé, Yeah, thank you, next Siguiente un que fuiste mi canción favorita Pero ahora no te quiero ni escuchar Uh, Esto es mi canción favorita, anda mi cabeza ya, ya, ya, anda ya. mi cabeza ya. Diferentes los que estamos escuchando en el programa De Euskal Música en este jueves 9 De enero del 2020 Ahora le ha tocado a Mademoiselle Con ese álbum Voila Y con los temas Ahora Entiendo Y Quierete, y ahora nos quedamos Con un señor que lleva ya un montón De años en esto de la música Hablamos, como no, de Xavi Solano Beat Son los que hacen falta para crear vida, para poder poner en marcha el colectivo social. El músico es uno y el público dos. Vi es el segundo trabajo de estudio de Xavi Solano Maiza, que nos vuelve a ofrecer una coctelera de ritmos acompañada por la magia de la triquetrisa, trabajos repartidos en dos discos. Uno de ellos formato, formado por versiones de canciones que siempre han acompañado al artista y el segundo que reúne 13 nuevas canciones donde él con la música... Y las letras convierten el conjunto en unidad, tal y como llevan haciendo este cuarto de siglo. Hace tres años que publicó Erenyotsu, primer álbum que lanzó en solitario. Musicalmente, el nuevo trabajo tiene más tintes rockeros que aquel trabajo. Ha confesado Xavi, que ha remarcado que es totalmente folk en la primera parte del disco. Nos quedamos, pues, con este nuevo trabajo de estudio Segundo para él, para Xavi Solano Maiza El álbum B Nos quedamos con el segundo trabajo El álbum en el cual hay versiones de canciones Y nos quedamos con Ilunchan de Maisa Taixiar Y espaloyan de Itoys Carayona, <risa> quizás se angurebis y serdís Erdí, erdí, erdí Erdí, erdí sandaori Edo, bueno, saquían mi bates Bates, bates, bates, bates Iia murelta morgilduda it ja sarain txikien artera. Estaba sonando la música que nos traía Xavi Solano Maisha con este nuevo trabajo de estudio B y en el segundo CD con esas canciones de versiones como por ejemplo Ilunchean de Maisha Taishiar y espaloyan de Itoish. Y ahora nos vamos a ir al recuerdo, hemos empezado con ellos, hemos comenzado con Asgard diciendo que después de 13 años vuelven a la carga, en verano habrá gira... Y por supuesto, vamos a tener nuevo trabajo de estudio Pero lo he dicho, como te he comentado anteriormente Nos vamos al recuerdo Nos vamos a ir con ellos Nos vamos a ir con los Donostierras Asgard De ese álbum Jainko y Nagocha, Primer trabajo de estudio Nos quedamos con los clásicos Ekaicha y Magia y magia dos de los temas incluidos en el primer trabajo para la formación de nos tierra asgar no ha lloído nada desde entonces desde ese álbum hein coinin esperamos noticias esperamos nuevo disco será en este año 2020 después de 13 años el regreso de asgar a los escenarios y el regreso A la discografía musical de esta formación Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final A esta edición de Euskal Música Jueves 9 de enero del 2020 Hemos escuchado a África Vibank A Xavi Aburrusaga A Keu Aguirrechea A Mada Muschel A Xavi Solano Maiza Y a asgar Con ese álbum del recuerdo Primer trabajo Heinkoin Egoicha Recuerda El próximo jueves volvemos Será 16 de enero Con la visita De sea más con la visita de la voz, de la vocalista Ayora Rentería. Hasta entonces, saludos. Agur. Bernardo y más se garrengaraian. Barras de cuero y arena. Rido raqueta, lure la purreta de la real, Francisco no en alca, mas nada nacho de la. Amasa pimeteco, lure que laborari, arma gabea por ustedes, me le